¿Cómo te fue sí, en Buenos Aires, en la Expo Cannabis? Muy lindo, muy lindo para entretenerse, para todos los gustos, este muy variado, eh, y bueno, con muchas pilas. ¿Trajiste cositas? Trajimos impresiones, básicamente. Muy eh, este, Impresiones un poco para compartir uh -huh. de, de lo que se siente uh, al, al ir a estos espacios que, que no abundan, y bueno... Eh, en, en principio sentí esos enormes cambios que, que parecen haber transcurrido tan rápido que cuando hablamos de indica indicaizativa ya parece que hablamos del siglo pasado. Uh -huh. este, veníamos acostumbrados a hablar de, de esas dos variedades este, y ahora nos encontramos con un, con un sinnúmero de, de, de un abanico terapéutico de plantas que ya se, se definen por sus formas químicas. Este, hablábamos siempre de los famosos quimiotipos, el quimiotipo 1, rico en THC para dolor, el 2 equilibrado, más versátil, el 3 para convulsiones sobre todo, ansiedad, el 4, bueno, el 5 y y, y y así podemos seguir. Y ahora este dentro de cada quimiotipo venimos a encontrar que hay un submundo dentro de cada uno y dentro de cada subtipo también venimos a buscar no solamente este los cannabinoides que lo definen, sino también ahora está haciendo mucho hincapié y poniendo el ojo este en sustancias muy pequeñas, en los famosos terpenos, son moléculas que también tienen un efecto biológico, entonces el abanico de, de, terapéutico de la planta empieza a, a cambiar el objetivo y a, y a poner más aumento y más aumento y más aumento, Y, y también a, a nivel molecular, estamos hablando de, de los receptores que tenemos en nuestro cuerpo, donde venimos ya familiarizados con, con los famosos receptores descubiertos a partir de la década del 90, que son los famosos receptores CB1 y CB2, y ahora resulta que los, que los receptores CB1 y CB2 vienen a ser simplemente la punta del iceberg, lo por debajo de esa punta del iceberg está, hay un sinnúmero de nuevos receptores que se, han, que se vienen descubriendo, los receptores GPR, GPR55, GPR3, 6, 12, los receptores, bueno, TRPB1, TRPB2, un montón de nombres raros, este, receptores serotoninérgicos, en fin, un montón de sistemas este, que, que interactúan con el sistema endocannabinoide, con nuestros propios este, endocannabinoides, y, y de repente empezamos a escuchar eh, algo que... Eh, que, que Transita por todo el lugar y, y que es el famoso ahora, el nuevo, el tono endocannabinoide. Este, y ¿El nuevo para qué? Lo, para, eh, el tono endocannabinoide. ¿Para qué lo trae colación Por ejemplo, nosotros sabemos medirnos el colesterol, sabemos mm. medirnos la glucemia, mm. sabemos medirnos la presión, ¿sí? Porque tienen tiene sus variables, tiene sus, sus variaciones, ¿no? Y, y ahora aparece esto nuevo, ¿no? Ahora también hablamos de tono endocannabinoide, o sea, sí. este nuestro tono basal, nuestra concentración basal de nuestros propios endocannabinoides, nuestra famosa y querida nandamida o el 2-AG, en fin, se va abriendo mucho eh, el panorama respecto de las, de las cuestiones este, medicinales y terapéuticas. Este, entonces, esto que, que hablábamos recién, ¿no?, del famoso tono endocannabinoide, quiere decir que hoy en día ya se sabe que todo el un cordado, todos los vertebrados, tenemos un sistema endocannabinoide que, que tiene un sinnúmero de, de nuevos receptores que se han descubierto, este, que es una variable más para medir, que, que, que, puede ser, que, que es un sistema más que puede estar en disfunción este, junto a otros. Eh, incluso y por eso también este, quisiera recomendar una charla del doctor Marcelo Rubinstein que habla de, de fitocannabinoides, endocannabinoides en nuestro cerebro, Ajá. en donde esta eminencia que tenemos en el país habla de que tuvieron que, que trascender las este, las fronteras del conocimiento para sumar este a matemáticos y a expertos en ingeniería informática para tratar de diseñar y darle forma a, a esto que está por debajo de la punta del iceberg que conforma todo el, el resto de sistemas de receptores, Este, que tenemos en el organismo entonces es como que eh, volvemos a decir estamos a foja cero o sea realmente no sabemos nada porque eh, lo que se descubre siempre este, nos está sorprendiendo y desafiando eh, en forma permanente y mm -hmm. bueno y sumado a esto lo, lo que sorprende bueno más allá de la de los 56.000 asistentes que hubo en esta charla con más de 60 expositores y, y conferencistas, cosas que iban sonando a la vez dentro del mismo recinto, un lugar muy muy grande, este se podían escuchar las voces de, de otros expositores que hablaban de cosas muy interesantes, entre las cuales me gustaría comentarles un poco un trabajo que hizo el SECA, que es el, el Centro de Estudios este de Cannabinoides, y en este caso lo... lo lo exponía un sociólogo eh, de, apellido, de apellido Flores, como no podía ser otra cosa y en este caso Emiliano Flores hablaba de, de una primera encuesta nacional que se hizo este el año pasado durante un mes, fue una encuesta voluntaria y que se hizo a través de, de redes sociales en eh, participaron más de 60.000 personas 65.000 casi este lo que arrojó el estudio es que más o menos un millón y medio habitantes en el país hacen uso del de cannabis eh, para dentro de distintas maneras de usarlo estamos hablando casi del 8% de la de la población del país, ¿sí? Uh -huh. Y dentro de esas encuestas, que incluía bueno, una encuesta bastante larga, pero lo interesante es que esta, en esta encuesta participaron todas las edades, participaron personas desde los 16 hasta los 92 años, y una encuesta que abarcó absolutamente a todas las provincias, las 24 provincias del país tuvieron participación en esta encuesta, este y dentro de los que eh, se encuestaron, porque es una encuesta voluntaria, Este, vimos que el 82% aproximadamente este, tenía un uso del cannabis, este, un uso adulto, un uso privado, recreativo, como se le quiera llamar, este, y el resto era para medicinal propio, para medicinal de un tercero, y aparece en un 0,4% el uso en, en mascotas, en animales. ¿sí? Okay. Y de aquí nos podemos parar y, y poder hacer algunas este, consideraciones al respecto. En primer lugar, muy, muy positivo, Este, que bueno, se haya incluido en esta, en esta exposición el consultorio este, para uso veterinario, que fue uno de los mostradores este, más visitados. ¿sí? Eh, lamentablemente, por ley, todavía no estamos incluidos ni, ni nuestros pacientes este, ni nuestros colegas veterinarios a la hora de poder prescribirlo. Este es, una, es una demanda todavía pendiente dentro de esta regulación, que a, la, a las claras habla de que es una regulación lamentablemente para una minoría, ya que el uso medicinal que es para el cual eh, está contemplado eh, incluye solamente a, al 13% de los encuestados, dicen que lo usan como algo medicinal propio o para un tercero, este, pero evidentemente este, todavía está, esta regulación está quedando un poco corta, ¿cierto?, Y otro dato interesante, y no menor, porque estamos hablando del sistema no cannabinoide, del, del sistema canónico tradicional de receptores que conocemos, el que no conocíamos, los que estaba debajo de la de la, de la punta del iceberg, este, y, y viendo toda esa complejidad en cuanto a lo medicinal, eh, preocupa un poco un dato importante de la encuesta que dice que más de, lo, acerca del 80% de las personas que usan cannabis este eh, para uso medicinal, eh, el 80% lo hace sin, sin la ayuda de un profesional este, y en eso en eso preocupa ¿no? porque entendemos que entender que, que este es un sistema complejo y, y que al tratar de, de hacer medicina eh, con esta planta en este caso este es algo serio como cualquier como cualquier tratamiento médico entonces ahí un poco lo que falla falla un poco el sistema este, y también falla la, la educación este, hacia las usuarias y hacia los usuarios este pero bueno eh, entiendo que son estos números este, van cambiando mucho desde la última expo hasta ahora y sobre todo con el surgimiento del Reprocan ha hecho que muchos profesionales puedan ser incluidos este, en esta prescripción de de manera legal entonces es el primer paso como para que se puedan conseguir más profesionales este, de la salud que puedan que puedan eh, hacer seguimientos en este caso y en el caso del uso veterinario este bueno el 0,4% de los usuarios este de cannabis dice que lo utiliza para para mascotas. Todavía el techo es, es muy grande, pero bueno, que ya ha habido un puntapié inicial, este, que haya habido veterinarios incluidos eh, en este encuentro, que hayan podido dar sus charlas, contar cómo se puede trabajar y, y dejar sus contactos de más de 200 veterinarios que estaban presentes este a través de una organización que se llama veterinarios cannábicos argentinos este que aprovecho para que la puedan buscar y, y, y pueden encontrar esteesoramiento bueno pero en fin este fue una, una hermosa jornada quizás si, si pudiéramos agregarle algo creo que faltaba un poquito la, la pata de la industria creo que para la industria no había mucho para ver este y mucho para este para conocer uh -huh. lo que más abundaba era quizás el autocultivo se, se ha robado se ha robado toda la atención eh, la mayor parte de la exposición estaba dirigida al autocultivo que bueno que, que tiene que ver también con, con todos estos números de, de, de todo el porcentaje de, de personas que utilizan cannabis el 25% lo hace y accede a través del autocultivo así que bueno este es, un, es una alegría que que el número sea un 25%, ya sea tanta gente este pudiendo este, hacerse sus propias medicinas o, o, o su propia marihuana para su propio consumo, este pero bueno, sí, eh, hacer hincapié un poco en, eh, en que tratar de que cuando sea el uso medicinal este, venga de la mano de algún profesional que pueda asesorarlos. Tal cual. Gracias, Julio. Nos vamos a reencontrar el próximo viernes para seguir actualizando el universo cannábico en esta que es la columna, el cuento de la buena pipa.